Luego de un acuerdo político con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, la Universidad de Río t i i o volverá a intentar dar sus primeros pasos después de la aprobación de la ley del año pasado. Ayer, en una conferencia de prensa, el intendente Marco Ferrer dijo que la resolución afirmativa se da tanto por la negociación política como por el trabajo institucional. Ustedes sabrán que hay cinco universidades nacionales en revisión y la única que ha tenido. Ya una resolución afirmativa es la de r í o t e r Cero. Y eso es,、eh, obviamente, en parte por la negociación política, pero también、eh, era imposible hacerlo si institucionalmente no estábamos bien plantados. Sin financiamiento asegurado por parte del Estado Nacional, la gestión local logró tener la llave para continuar con el proceso institucional de creación de la universidad. Yo me comuniqué con. Con Alejandro Álvarez, que es secretario de Política Universitaria de la Nación, porque él anteriormente me había planteado la posibilidad de girarnos fondos para el segundo semestre, para empezar con las técnicas d aturas que había prometido. Y me ratificó ese compromiso, me dijo que sí, que lo fuera a ver, estimo que puede ser en el transcurso de esta semana. Hay que tener en cuenta que la universidad nuestra va a ser una universidad nueva. No tiene un costo significativo para el Estado Nacional en términos del presupuesto del Estado Nacional. O sea que si hay una decisión política del gobierno,、eh, podría venir a l g ú n fondo para que nosotros podamos iniciar todo el proceso de. Académico. Por su parte, el rector normalizador, que vuelve a su cargo después de que el Ministerio de Capital Humano suspendiera las tareas, no dio mayores detalles, pero aseguró que están preparando un proyecto educativo novedoso con proyección nacional e internacional. Este proyecto de la comunidad, encabezado fuertemente desde el Estado Municipal y proyectado en términos de una propuesta que trasciende Río e r i i o que es regional, provincial y yo diría hasta nacional en muchos de los aspectos. Se vio graficado en todas las reuniones que tuvimos y muchas que hasta hemos sido respetuosos d en o hacer públicas porque son avances que, si Dios quiere, en esta nueva etapa van a estar más que claras. Tenemos algunas sorpresas para poder plantear y compartir con todos, para poder hacer también de r e t r cero una proyección en algunos temas nacionales y quizás regionales en términos de América Latina. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.